La Elite Soundcar. d a l ó、eh, mi pana, ¿cómo e s t á、eh, Mira, ¿tú eres, tú, eres el, tú eres el que vende las vainas robadas. ¿Quién pregunta? La policía. No, no, no, vale. No, te estoy llamando porque ando pendiente. Compré un televisor como de 42 pulgadas. ¿Tienes por ahí?、Mm, bueno, tengo uno de 80 y tengo uno de 100. ¿Y cuál es la diferencia? Mi pana, p o r que en el momento que me lo estaba robando. Yo estaba curado en el de o c h e n 80 y se m u v i ó Roma en control. m a p a r t e esa casa era un desorden. No vale, pero e s e te l e v i s o r e s t á demasiado caro para ser un producto robado, chico. Mira, mamá, te lo voy a decir una vez: tú estás comprando un objeto robado, tú no estás comprando ni mable, oíste. Para que esté claro, tú, tú, tú, y tú no s a b e s c u á n t o ni me costó r o b a ese televisor. Pero, a ver, se fue el eléctrico y aún así, tú quieres que y te haga rebaja tu serie al lecho. Lecho, lecho, lecho.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 Verga, qué mala tensión de pan.